Un nuevo espacio en blanco se abre entre nosotros Queremos durante dos horas, hasta las 4 o las tres en las Islas Canarias Llenarlo de respuestas, respuestas a esos enigmas y misterios que aquí nos gustan Algo que ya comenzamos en directo desde el Estudio 101 de la Casa de la Radio Cuando son las dos y ocho, una y ocho en las Islas Canarias un placer para todos nosotros estar aquí, con los saludos de Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Cuevas, David Martín, Miguel Blanco, que os habla esta noche acompañados de Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido, y Marc Gasca. Para todos nosotros, como decimos, un placer estar aquí. el inicio del programa hemos de dar las gracias a unos cuantos amigos que han venido a vernos, incluso desde Colombia. Eh, bienvenidos, un placer que estéis aquí con nosotros La bienvenida también a todos los que estáis ahora conectados en directo en Radio 5 y Radio 1 en esta sintonía a los que nos descargáis a lo largo de la semana a través del podcast con más de 100 casi 200.000 descargas y a todos los que estáis ahora fuera de nuestras fronteras en la radio online Un placer estar juntos compartiendo esta experiencia siempre tenemos cinco premios, cinco regalos para agradecer vuestra atención y hay varios canales de comunicación el teléfono de llamada gratuita 900-137-137 el email espacionblanco arroba rtv.es y nuestro muro de Facebook con saludos para todos y como siempre hay muchas sorpresas para el programa de hoy, ahí va un avance de lo que os hemos preparado esta semana os invitamos una vez más a visitar la historia será una historia contada de otra manera en la que vamos a descubrir multitud de detalles misteriosos que la cambiaron de una manera definitiva os acordáis del suceso del caballo de Troya y Pues ha habido muchos más a lo largo de los tiempos. Algunos de ellos brillantes, ingeniosos y originales. Como el que les permitió a dos médicos evitar las deportaciones nazis. O el paño en el culo que daría la hegemonía a Atenas en el mar. Los hay de chiste. Como la solución que encontró el faraón Pepi II para las molestas moscas. Desastrosas. Como la del taxista que arruinó una operación de la CIA de 15 millones de dólares. Y las hay crueles. Como la empleada por Chauchescu para fomentar la natalidad en Rumanía. O la película El Führer regala una ciudad a los judíos. Será una incursión en el tiempo para conocer detalles enigmáticos que permitieron la victoria y cambiar el rumbo de la historia. Ya veréis, será sorprendente. Y habrá más, mucho más. Un paseo por el maestrazgo, esa tierra llena de misterios sorprendentes. Y además algunas normas para sobrevivir al juicio final. Hay muchas personas que según dicen ya están preparadas para ello. El viaje está listo, partimos hacia el mundo de los misterios. de este programa de hoy, quizá con algunos cambios, y para saludar a nuestro primer invitado nos vamos hasta Zaragoza, Javier Sanz, está allí. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Como me gusta, eres una de las pocas personas que eres capaz de decir que está esta tarde hablar con él, espera que se lo cuente a los oyentes. Eh, y decía, estabas no bien, súper bien, ¿cómo me has dicho? ¿Raquete bien o yo no sé cómo has dicho? Sí, ya sabes que de aquí utilizamos unos términos... Es un, un tanto peculiar, ¿no? Sí, no, pero es bueno que, que eso, que reconoces que estás bien, ¿no? Sí, sí. Yo ahora mismo, es, es lo que te puedo decir, es una cosa mentiría, ¿no? O, o quejarse, ¿para qué? qué Yo bien. creo que se puede definir así, estoy bien. Me alegro mucho. Eh, Tienes un blog que ha sido premiado como Mejor Blog Cultural en el año 2010, que se llama Historias de la Historia. ¿Colaboras con Estados Unidos, el, la Gaceta Newspaper? Sí, así es. Es un periódico local de, de Tampa, de Miami, Sí que Hace unos meses pues, me, me propusieron eso, simplemente colaborar con algunas de, de mis historias, porque es un, es un diario que se, se edita en, en trilingüe, yo creo que es el primero del mundo, en italiano, en castellano y en, y en inglés. Entonces, la sección en castellano quería meter pues alguna cosa eh, diferente, ¿no? Y, y ahí estoy trabajando con, con ellos también. Qué chulo. Eh, también trabajas en el diario de Teruel. Colaboras también en esta casa, en el programa Gente Despierta. Has escrito algunos libros como eh, Nunca me aprendí la lista de los reyes godos, del humano y de lo divino, y últimamente Caballos de Troya de la historia. Eh, porque, ¿Por qué te interesa tanto, tanto la historia? Eh, pues si te digo la verdad, eh, podría recurrir a eso de fácil, ¿no? Desde pequeñito me interesó pero siento decir que no fue en el colegio donde yo me me enganché no ya por los profesores sino por el sistema educativo que había en ese momento pues eso es lo que había no que era una una historia que casi había que, que memorizar y de ahí el el título de mi primer libro de nunca me aprendí a de mododos porque esa famosa lista era algo que, que todos tenían que memorizar y que bueno, la memorizabas, la soltabas y luego se se olvidaba, ¿no? Claro, y no, Entonces, ¿te, la, te la aprendiste o no te la aprendiste, Javier? No, yo soy yo soy más joven que todo eso, pero mis hermanos mayores sí que sí que se la tuvieron que que aprender, ¿no? Y yo, me contaban eso que para ellos era eh una una penuria tener que aprenderse aquella. Yo ahora podría decir que algunos de los riesgos, pero pero no en orden, eh, o sea, no llegué nunca nunca a aprenderla. Pues fue con a lo largo del tiempo pues decir que, que en eso fui autodidacta pues leyendo libros y sobre todo un maestro que a mí me, me marcó mucho que fue Juan antonio zebrián uh -huh. eh, el que no sé, me enseñó a descubrir que la historia era, era algo muy distinto a lo que a mí me habían me habían enseñado apasionante pues y bonita verdad sí exacto muy muy cercana ¿no? y porque uh -huh. era algo teníamos algo muy farragoso muy distante muy arcaico entonces él me la hizo ver entonces eh, pues cercana y, y digerible ¿no? y que podía ser algo muy muy entretenido Uh -huh. eh, sin embargo hay un pequeños cosas que han cambiado la historia por completo verdad Pequeños detallitos, esta noche vas a dar algunos de ellos Y es increíble no como eso, un pequeño detalle puede cambiar la historia y, E influir en multitud, miles, millones de personas sí. a veces Yo no, o sea, no dejo a un lado la historia escrita con mayúsculas que yo, Que yo llamo la que escriben grandes escritores e historiadores Eh, ...unos ensayos eh, perfectos, pero eh, yo creo que son muy académicos... ...que a la gente que no está eh, muy metida en el tema o, o muy enganchada... Eh, ...le parece como muy distante, ¿no? Entonces yo me he centrado, me gustan esas pequeñas historias... Eh, ...que para otros son simplemente a mejor pinceladas... ...yo les doy importancia a esas pequeñas historias... ...que hacen, pues eso, acercarse a la historia... ...de una forma mucho más, eh, más amena y digerible. Mm, pues, claro, esas pequeñas historias se pueden cambiar en eh, cualquier historia... ...porque esas las puedes encontrar en cualquier ámbito, ámbito de la historia... Vale, yo te doy las gracias por uh, eh, haberme introducido a mí a través de las líneas de tu libro en algunos sucesos que no, no entendía y que no, no, no sabía. Por ejemplo, antes de empezar, cuéntame, y lo hemos anunciado en el Face, eh, ¿qué pasaba con, espera gloria el paño en el culo un paño que, en el culo que, que dio hegemonía supremacia. a Atenas en el mar? ¿Qué es eso? Sí, <ríe> es curioso, ¿no? Por lo menos el título ya dice, ¿qué pasa aquí?, <ríe> Pues en la antigua Grecia, incluso llegó hasta Roma, los, los barcos que se utilizaban en, en las batallas navales, eh, los más importantes eran los, los teodremes, se llamaban así porque estaban dispuestos con eh, tres líneas eh, de, de remeros, un conjunto de unos 170 remeros a distintas alturas, estos se llamaban así, y eh, luego tenían uh -huh. pues, una docena más o menos de marineros y otra docena de, de soldados, porque las, eh, las batallas navales en la antigüedad, tenemos que dejar un poco olvidar eso de los, las historias de los piratas y demás que abordaban eh, unos barcos a otros, en la antigüedad lo que se hacía era eh, tratar de, de embestir y hundir a, a los barcos enemigos, entonces estos barcos estaban dotados de un, de un espolón que podía ser de, eh, de bronce o de, o de hierro, lo llevan en la proa por debajo de la, la línea de flotación para embestir a los barcos enemigos y, y hundirlos. Entonces, claro, todos, eh, tanto los persas como los griegos, disponían de este tipo de barcos. Entonces, eh, los atenienses, lo que tenían diferentes sus, eh, sus barcos, eh, ellos idearon lo que se llamó el hiperesión, que es literalmente es un, un paño en el culo, está hecho de, eh, de piel de animal engrasada, Pero... se en el culo, entonces eh, con ese paño podían desplazarse a lo largo del, del, del banco donde estaban sentados, estirando y alargando, las, eh, o sea, encogiendo y estirando las piernas, Y así sus remadas eran mucho más eh, más eficaces, eran mucho más rápidos, eh, podían virar bruscamente para embestir. Entonces eso les hizo diferentes y, por ejemplo, en salamina cuando la anotaron a los persas, eh, se cree que este cambio, esta novedad, esta innovación, fue lo que les dio el, el triunfo en la, en la batalla. Cosas curiosas. Esta noche vais a escuchar unas cuantas, algunas más serias. Más dramáticas, 2 y 18, 1 y 18 las Islas Canarias, 900, 137, 137, por si queréis preguntar, nos vamos de viaje, ¿vale, Javier? Perfecto. Vamos. A imagen y semejanza de la artimaña utilizada por los griegos para tomar la ciudad de Troya, Pancho Villa logró introducir su caballo en versión tren... ...para tomar Ciudad Juárez. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910... ...José Doroteo Arango, más conocido por Pancho Villa... ...era un simple fugitivo escondido en las montañas. Ya sea por interés o convicción... ...decidió unirse a la lucha encabezada por Francisco Ignacio Madero contra la dictadura de Porfirio Díaz. Formó su propio ejército en el norte de México y gracias al conocimiento del terreno pronto comenzó a despuntar entre los líderes rebeldes. La toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911 por los rebeldes fue el punto de inflexión que cambió el rumbo de la contienda. Pancho Villa utilizó una original estrategia que le llevaría a la victoria. Nos la cuenta nuestro invitado. ¿Qué es lo que hizo Pancho Villa, Javier? Pues yo creo con esa historia que Pancho Villa había leído a la Odisea de Homero porque es muy similar a lo ocurrido en, en Troya entonces eh, intentaba tomar Ciudad juárez pero bueno con las eh, tropas que tenía y los recursos era harto difícil porque la ciudad es muy bien fortificada eh, con muchas piezas de artillería entonces lanzar sus tropas al, al ataque frontalmente había sido habría sido suicidio entonces decidió tirar de estrategia de ingenio entonces eh, tomó un tren que partía de ciudad juárez hasta chihuahua llevando carbón Eh, este tron, eh, lo tomó el, el, el tren, vacío el carbón que llevaban y lo llenó de, de unos 2.000 rebeldes eh, que estaban formando sus tropas. Entonces la idea era introducir ese tren dentro de Ciudad Juárez. Entonces lo que hicieron fue obligar a telegrafiar esta Ciudad Juárez como que los rebeldes habían cortado la, la vía, no podían continuar y que te, el tren tendría que regresar. Entonces, desde, desde Ciudad Juárez se confirmó que efectivamente regresasen, pero se advirtió que por todas las estaciones que pasasen, confirmasen que no había un contratiempo y que volvían de camino a Ciudad Juárez. El tren iba lleno de rebeldes, ¿no? Eh, exacto. Hmm. Entonces, Pancho y lo que fue mandar una avanzadilla a todas las estaciones para que obligasen a avisar de que efectivamente el tren pasaba por allí y sin hubo otro tiempo regresaba con el carbón sin, sin, sin ningún cambio. Entonces de esta forma logró introducirse el, el tren en Ciudad Juárez y con ella los dos mil rebeldes que tenían dentro y en apenas tres horas consiguieron tomar eh, Ciudad Juárez porque desde dentro pensaban que regresaba el tren simplemente con el con el carbón y lo que regresaba era lleno de, de rebeldes. Todas las semanas una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española Espacio en Blanco Radio Nacional con Miguel Blanco y Esta noche con Javier Sanz contando algunas Algunos sucesos de la historia que la cambiaron. Extraña y curiosa maniobra la de Pancho Villa, ¿no? Sirvió para ganar un poco la guerra, ¿no? Sí, que fue un punto de inflexión porque Ciudad Juárez era de las más importantes que tenían tomadas los los federales y aquí cambió un poco todo el, el rumbo de, de la contienda. Uh -huh. eh, hay más historias que me gustaría que me contaras. Un taxista que arruinó una operación de la CIA. ¿Cómo lo hizo? En Estados sí, bueno, Unidos bueno, o en Nueva York. Eran, eran tiempos de la, de la Guerra Fría donde es si importante era el espionaje, también lo era el, el contraespionaje. Entonces la CIA eh, lanzó una operación que se llamaba SpyCat, Spy el, el gato el gato espía, eh, con el fin de, de controlar los espías rusos que había en suelo, en suelo americano. Entonces, utilizando pues eso, que los gatos son pues, muy curiosos, que a nadie le extraña ver un gato por la calle, incluso que se acerque a ti, eh, trataron de que estos gatos fuesen los que portaban los micrófonos Eh, para saber cuáles eran las conversaciones y la información que tenían los eh, los rusos. pues claro, ponerle a un gato eh, algún dispositivo externo con el micrófono era demasiado evidente. pues al iluminado de turno, porque siempre hay algún iluminado, eh, se le ocurrió que el dispositivo de escucha al gato lo llevase dentro. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo dentro? ¿Dónde? Utilizar, yo digo, <risa> utilizaron varios gatos hasta que uno sobrevivió a la operación y lo que hicieron fue meterle dentro una batería ...un micrófono y en la cola le pusieron una, una antena... ...y uno de los gatos logró el pobre sobrevivir a este a esta tremenda operación... ...y luego lo adiestraron para que le deciese algunas órdenes y demás... ...y eh, lo pusieron, intentaron poner a prueba pues, en un parque... ...en el que se reunían dos espías rusos que tenían controlados... ...para probar a ver la eficacia de este nuevo dispositivo de escucha... no ...entonces soltaron al gato para que se acercase a los, a los espías... ...y poder escuchar lo que hablaban... Con la mala suerte de que cuando Gato atravesó la, la calle, eh, un taxista lo, lo atropelló y además lo dejó al pobre chafado completamente y lo, la CIA, salieron corriendo los, los miembros de la CIA para apartarlo de la calle porque además dejó eh, a la vista todo el dispositivo que llevaba en su en su interior. Entonces este taxista arruinó una operación que había costado a la CIA eh, 15 millones de dólares y muchos gatos se quedaron por el por el camino. Eh, otra del faraón Pepi II, que no sé... Estas son un poco... Eh, parecen graciosas, ¿no? Estas es casi de risa, ¿no? Se podría decir, sí. sí luego no hay otras muchas más duras y más... Eh, hasta dramáticas, ¿no? Sí, Terribles. El, lo, hay, lo hay de todo. de tocar todos los ámbitos te puedes encontrar eh, cualquier cualquier tema. Mm. Entonces lo de Pepe II es, bueno, el tema de las moscas que hemos intentado mil formas de historias, ¿no? Él tenía problemas eh, con las moscas ¿eh? allí en su egipto. Sí, no, yo creo que es un problema de, de toda la historia, ¿no? las, las tremendas y, y molestas moscas. Entonces ahora en muchas terrazas, por ejemplo, se ponen eh, bolsas de agua, que dicen que las moscas se asustan cuando se ven eh, reflejadas, ¿no? el reflejo de un animal muy grande y se asustan y se van, o incluso se cuelgan cedes con el mismo objetivo. Pero este el faraón Pepi II eh, tuvo una, una solución drástica y tremenda. Entonces lo que hacía él era rodearse siempre de varios esclavos, o sea normal también, pero estos esclavos iban llenos de impregnados de, de miel. Entonces... Al, con este goloso eh, alrededor suyo, pues las moscas lo que hacían era centrarse en los esclavos y a él lo, lo dejaban en paz. ¿Y así lo solucionó? Y así lo solucionó. Pero claro, harto difícil lo de ser esclavo en aquella época, ya fuese para esto o para cualquier otro tema. Ya, y solamente solucionó para él, porque el resto de la gente seguiría teniendo el problema de las moscas, claro. Eh, efectivamente, claro, pues que él era el faraón. Claro, ¿no? por eso era el faraón. Vale, nos <risa> vamos a Chauchesco. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué eh... Un, ¿Un asunto con la natalidad? Bueno, lo de Ceaușescu es, es terrible, ¿no? Bueno, ya el, el propio Ceaușescu en sí ya es un, es un dictador que... Recordar que era el presidente de Rumanía, ¿De Rumanía? ¿verdad? ¿Sí? sí, en los años 60 llegó llegó uh. al, al poder. Entonces, una de las medidas que tomó era, él quería provocar un aumento de la, de la natalidad, además, directamente lo primero que se hizo fue eh, prohibir el, el aborto, y declarar que el feto los fetos eran propiedad de la, de la sociedad, entonces si alguien abortaba era un traidor a la patria, ¿no? Era algo más que yo era lo, lo peor que podía ocurrir en ese pues, en ese momento. Entonces, para aumentar la natalidad es lo que propuso Eran dos medidas, una era el impuesto del celibato y un control absoluto de la de la policía de menstrual. Espera, espera, ¿control de celibato qué significaba? Este ahora te explico, ah, vale, bueno, vale va, va lo de la historia. Vale, vale. Entonces, esta policía, que nos llamaban menstrual, las mujeres le llamaban menstrual por lo que hacían que era, se presentaban en la casa de las mujeres, en las fábricas, en los trabajos, donde fuese, con una especie, digamos, de predictor, igual que ahora los ciclistas pasan el, el antidoping, por sorpresa, les hacían pasar esta prueba, y sin un periodo determinado de tiempo no se quedaban eh, embarazadas, tenían que pagar este impuesto este impuesto del celibato. Entonces, claro, era casi obligatorio que quedarse, quedarse embarazada aunque no todas las mujeres tenían que pasar por este trance, eh, porque las que tenían habían tenido más de cuatro hijos, digamos que habían eh, cumplido con la patria, por decirlo de alguna forma, y las mujeres que estaban de, las tenían cierto poder en el partido también estaban exentas de pagar este este impuesto. Esa es la forma drástica y dura de, de aumentar la, la natalidad. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo funcionando este sistema, Javier? Esto, fueron varios años. Lo que ocurre que es lo que tiene al principio. Esta medida sí que tuvo cierto éxito, pero claro, luego las mujeres pues empezaron a utilizar otros métodos para evitar este estas medidas, ¿no? Mm. Entonces, es, es, es como todo, eso que todo lo que se sí. impone a la larga es como los venenos, ¿no? ...por ejemplo un veneno de ratas... ...son muy eficaces al principio... ...pero luego pues... ...ya sea por cómo se evoluciona el propio cuerpo... ...o la inteligencia humana... ...pues eh, se vuelve se vuelven contra ellos... no se, ...son medidas que son temporales... ...nada más su uh -huh. eficacia. 900-137-137 en nuestro teléfono... ...empezan los oyentes a preguntar cosas... Eh, ...antes de pasar la segunda parte... dice si sabes algo... ...del proyecto MK Ultra... ...o hablas de algo... ...referente a MK Ultra... ...o algo parecido en tu libro. Sí, algo algo hay... ...es, es de un proyecto que lanzó la CIA... Eh, ...también... Estaba experimentando pues, eh, con drogas de como eh, los interrogatorios poder controlar la, la voluntad de los que eran interrogados y demás. Entonces, le hace un proyecto a ver cómo eh, reaccionaban eh, con el con el, el LSD. Entonces, en un principio se utilizaban eh, voluntarios como cobayas, por decirlo de alguna forma, pero, claro, tampoco querían excederse cuando eran voluntarios. Entonces, se trató de buscar eh, cobayas que no supiesen que estaban sometidas a esa investigación. Entonces, la hacía montó varios prostíbulos tan supuesto, llenos de cámaras, de micrófonos y demás para tener control. Y las prostitutas tenían encargado que tenían que suministrar eh, el LSD a, a los clientes. El problema es que aún se pasó con la dosis o la mezcla, la ingesta con el alcohol. El caso es que uno de estos clientes se lanzó por una ventana, entonces creo que no evidencia todo aquello, y tuvieron que cancelar este, este proyecto. Mm. Yo aconsejaba que si en los años 50 alguien en el barrio de Terence Hill, en San Francisco, que es donde tenía monta el postíbulo, Eh, contra todos los servicios de la prostituta, igual por ahí en Internet hay un vídeo que circula de la CIA suyo. ¿Sí? Algún vídeo de Internet de la CIA que circulé por ahí de, de, de algunas grabaciones que hicieron. Ya. Yeah. ¿Cuántos planes secretos hay, no? Que no, no llegamos ni siquiera a vislumbrar ni a conocer, ¿eh? Sí, apenas el tiempo puede desvelar alguno cuando se desclasifican documentos y demás, pero vamos, es íntimo... Eh, todos los proyectos ocultos y secretos que ha habido de los que nos hemos de los que nos enteramos posteriormente. Uh -huh. Una historia amorosa antes de irnos a cosas más dramáticas. Un soldado que se escapó de un campo nazi, ¿cuántas veces? Más de 200 veces. Más de 200 veces. Más de 200, claro, parecerá extraño, ¿no? Si mira que te escapas una vez y nunca lo pillaron. Es espera un campo nazi que... además, un campo nazi que además debían ser increíbles, ¿no? Sí, pero bueno, este campo tendría unas particularidades. Esta es la historia de, bueno, son dos, eran dos hermanos gemelos, dos británicos, que llamaban Harold y Horace, y que fueron en la Segunda Guerra Mundial, eh, lucharon en, en Francia. El hermano Harold no se sabe qué ocurrió, se, que, que falleció, pero no se sabe nada de él. Y su hermano gemelo Horace, eh, Horace fue capturado y fue llevado a un campo de concentración de, de Polonia. Tuvo la suerte... ¿Se sabe, ¿se sabe cuál de ellos? perdón tío, pero... Horace, Horace fue el que sobrevivió, sí, no, Harold fue el que... A, a, se qué se cam, ¿A qué campo me refiero lo llevaron en Polonia? Es que pasó por varios campos vale. porque en uno de ellos eh, había un cercano un, una cantera de mármol. Entonces tuvo la suerte, digo eso porque aunque tenían que trabajar 10 horas eh, diarias en ese en, en esa cantera, claro, interesaba que tuviesen buena alimentación y que les otros cuidadores distintos al, al resto de los campos porque tenían que estar trabajando para sacar para sacar mármol, ¿no? Para un empresario alemán. Uh -huh. Entonces, él tenía que trabajar allí y eh, en ese campo, o sea, perdón, en esa cantera... ...trabajaba la hija del, del dueño, que se llamaba Rosa, eh, que, digamos, actuaba un poco como de, de intérprete, ¿no? Que sabía algo de inglés, entonces actuaba de, de intérprete con los prisioneros. Y, bueno, empezaron con las miraditas con Orans, luego algún encuentro casual, algún roce... ...el caso es que se enamoraron ambos y ya, pues, tenían sus encuentros furtivos en la cantera y demás hasta que al, al año eh, horas lo trasladaron a otro a otro campo pero él estaba prendado de ella y le dijo que haría lo que fuese por, por volver a por volver a verla entonces en este segundo campo eh, empezó a trabajar de peluquero que anteriormente había sido peluquero se ganó la confianza de, de los de los alemanes y tenía cierta libertad por el campo entonces por las noches es eh, lo que hacía era escaparse de este campo y recorría eh, casi 40nta kilómetros eh, de distancia que estaba hasta la cantera donde estaba rosa y tiene sus encuentros furtivos por las noches. Además Rosa pues le proporcionaba alimentos frescos y demás, él cuando llevaba llevaba al campo con los compañeros y lo eso lo agradecía. Y yo te digo, más de 200 ocasiones escapó para de la de a Rosa soñada. Pero más que en el 45 cuando la guerra terminó él lo repatriaron y estuvieron durante unos meses eh, carteándose hasta que Rosa eh, falleció cuando estaba dando a luz. Además estaba dando a luz al hijo de de horas. ...ahora sí Zoya volvió a rehacer su vida en, en Inglaterra... ...hasta en el año 88, en 1988 se trasladó a Alicante a vivir con su familia... ...y en el año 2008 escribió un, eh, un libro que se llamaba... Eh, ...Siguen cantando los pájaros en el infierno... ...en el 2009 falleció y ahora parece ser que una productora... ...ha comprado los derechos de este libro en el que cuenta pues... Eh, ...su vida y sus andanzas en el campos y sus amores con, eh, con rosa y quieren eh, o sea hacer rodar una, una película y parece ser que el personaje de horas se lo han ofrecido a, a robert Pattinson que es el, el, el artista o sea el actor de, de la serie Crepúsculo Qué curiosa historia dos historia romántica dos y 33 y 33 en las Islas canarias vamos con más historias no tan románticas después de esa introducción no lo ofrecemos enigmas Misterios Imaginación Espacio en Blanco En Radio Nacional Hay muchos otros pasajes de la historia que esconden secretos Como por ejemplo el que se esconde tras la película El fire regala una ciudad a los judíos La historia comienza con una película documental Que se rodó en el campo checoslovaco de Terezin Para vender la bondad de los campos nazis a la comunidad internacional el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, con joseph Goebbels al frente, se encargó de difundir y popularizar las ideas del partido nazi y de atenuar las críticas de la comunidad internacional en el especial tratamiento que daban a los judíos y otras minorías. Para limpiar la imagen que los campos de concentración tenían en el exterior, ...el Ministerio de Propaganda rodó una película documental... ...titulada El Fires Regala una ciudad a los judíos... ...en la que se reflejaba el día a día de los judíos... ...en el campo de Terezin. Este campo tenía la particularidad... ...de que fue utilizado como campo de tránsito de los judíos checos... ...que luego eran enviados a los campos de exterminio de Polonia... ...y además como gueto para el reasentamiento... ...de los judíos checos, alemanes, austríacos y daneses. El guión de la película... ...trataba de vender el gueto como un emplazamiento... ...en el que los judíos realizaban sus correspondientes trabajos. Los niños iban al colegio y practicaban deporte cuidaban de sus animales y de sus huertos tenían sus talleres de artesanía una biblioteca y consulta médica iban y venían a su antojo por el campo aunque la realidad ocultaba una verdad aterradora conozcamos cómo continúa esta extraña historia una historia, Javier, que representa una de las grandes de las muchas mentiras que nos han contado, ¿no? Sí, esta historia, además, eh, siempre la, la he catalogado eh, como una de las mayores muestras de hipocresía de, eh, de la historia, ¿no? Por primero por el título de ese de ese documental y por lo que se quería eh, por lo que se quería vender. Entonces, pues, eh, la opinión pública europea ya estaba dándose cuenta de, de lo que del genocidio que se estaba cometiendo sobre los judíos y otras y otras etnias. entonces Hitler lo que hizo fue poner en funcionamiento la maquinaria de, de desinformación que magistralmente manejaba Goebbels y rodar esta película eh, para vender eh, al mundo que, que ellos, vamos, no estaban cometiendo ninguna atrocidad sobre los, los judíos. Entonces, este campo de Teresim en Checoslovaquia, eh, la parte, digamos, se utilizaba como reasentamiento lo que se hizo fue bueno pues adecuarla para que pareciese en no un campo sino un grito simplemente en el que estaban se habían reasentado a los a los judíos, entonces en la película se ve que además por cierto está en internet esta película se puede se puede ver sí sí sí está en, en internet se puede se puede ver está sin sonido, pero bueno las imágenes pues te hacen una muestra de, de eso de cómo de cómo se vendió pues iban a sus trabajos por las mañanas, los niños iban al colegio, parecían que felices. Eh, ...tenían su biblioteca, su teatro, eh, sus médicos... Digamos, ...como todo lo que se producía, una forma de todo lujo de, de, de detalles... ...que es una muestra de hipocresía... entonces ...pero sobre Europa la, la Cruz Roja eh, pidió en 1944... ...poder acceder al, al campo, este campo... ...para para comprobar si eso era verdad... ...sabiendo que lógicamente era mentira... ...y el, el, el, Hitler, el Hitler les permitió eh, acceder... ...y lógicamente entonces, lo que hicieron fue acondicionar todo el campo... Eh, dejar solo allí a los que estaban, digamos, en mejores condiciones físicas, adiestrarlos para decir qué tenían que decir, qué no decir. Eh, ya te digo, la Cruz Roja pasó allí, se comprobó lo que había, pero lógicamente no cayeron en, en el engaño. Y en uh -huh. 1945 el campo de Teresín pasó a controlarlo la directamente la, la Cruz Roja. Creo que en ese campo había una historia cruel, la de las niñas Eva y Kitty. Sí, son dos eh, dos niñas judías que... Es que la forma de llegar al campo ya es ya es muy cruel, ¿no? Porque sus padres lo que hicieron fue huir a, a Palestina, bueno, en la parte de que lo sería luego Palestina, eh, y dejaron a las niñas a cargo de, de un familiar, o sea, tuvieron, consiguieron dos salvoconductos y los utilizaron ellos en lugar de utilizarlos con sus eh, con sus hijas. ...y eh, quedaron a cargo de un familiar... ...el familiar luego las tuvo que dejar también... ...cuando él fue perseguido... ...y al final las dos niñas, las dos hermanas... ...terminaron en eh, en el campo, ¿no?... ...en el campo ellas pues trataron... ...había una una judía que trató de que los niños... Eh, ...no tuvieran que sufrir el horror aquel... ...entonces lo que hacía era acompañarlas... ...y, y pintar con ella siempre... ...y eh, llamar siempre cosas con mucho color, ¿no?... ...para alegrarles a los niños... ...las paredes las vinaban de sus dibujos y demás pero las dos niñas al final terminaron en, en una cámara de gas y se cuenta que entraron eh, juntas de la, de la mano. Es una historia terrible, por cómo llegaron y, y por su final. Otra historia, esta más esperanzadora, fuera de dos médicos que salvaron a un montón de judíos de ir a un campo, ¿no?, Sí, eran dos, dos médicos de, de dos pueblos de Polonia, que con tu permiso no lo voy a pronunciar, porque son de esos sitios que tienen 17 consonantes seguidas en sí. la vocal. me haces un favor a mí también. Exactamente. Entonces, ante las deportaciones masivas que estaban eh, ocurriendo en los, en los judíos, ellos decidieron que, que tenían que hacer algo, entonces se les ocurrió una idea y era que había una, una prueba o test eh, que se aplicaba para detectar el, el, el tifus Eh, que con una bacteria que se llamaba Proteus eh, daba falsos eh, positivos. Entonces a un judío de estos, de estos pueblos que iba a ser deportado lo que hicieron fue inyectarle esta, esta bacteria, hacerle una lesión de sangre y enviar esa sangre a, a, los, a los nazis para que comprobasen que tenía el tifus. Entonces, efectivamente eh, dio un falso positivo de tifus que el éxito que hayan tenido, que hicieron fue inocular la bacteria esta eh, a todos los, eh, los ciudadanos de esas de esos dos, de esos dos pequeños pueblos. Entonces, esta bacteria tenía algún efecto secundario, pero ninguno mortal como el tifus. Entonces, claro, los alemanes, pensando que había una epidemia de tifus, lo que hicieron fue poner en cuarentena aquellos pueblos y consiguieron evitar las deportaciones. de Alrededor de unas 8.000 personas se liberaron de estas, de estas deportaciones. Qué curiosa historia. Eh, París, había una réplica de París durante la Segunda Guerra Mundial. No, es de la, la Primera. Primera la Guerra, Guerra Mundial. Gar sí. Bueno, en la Primera Guerra Mundial los los bombardeos no no fueron tan de tanta importancia como en la Segunda, pero por ejemplo, Londres sí que sufrió los bombardeos de los de los Zeppelines alemanes y los franceses ante el temor de de que París también eh, fuese presa de esos de esos bombardeos, lo que decidieron hacer es hacer una réplica fuera de París eh, exactamente igual que la de la capital francesa. Entonces, más o menos a unos eh, 25 minutos al norte de la ciudad donde el sena eh, transcurre por un, digamos un trayecto muy similar al que al propio París construyeron una, una ciudad una réplica del mismo parís pues con los edificios eh, más emblemáticos en, en madera con vías férreas eh, con los monumentos y le dieron mucha luz entonces claro ellos pretendían que durante el día era imposible engañarlos pero por la noche, tratar de evitar esos bombardeos nocturnos porque al no haber radar, la única forma de localizar un objetivo era la visión entonces si le daban luz a esa réplica de París, digamos la segunda ciudad de la luz, eh, evitarían que el verdadero país sufriese París, perdón, sufriese los, los bombardeos claro es que no hubo forma de poner en práctica esto porque gracias a Dios, eh, en 1918 cuando ya se acababa de terminar esta réplica, terminó, terminó la guerra y no hubo forma de, de saber si hubiese resultado o no ¿Otro caso de la aspirina en la Primera Guerra Mundial? Sí, ¿qué te parece? Pues, no sé. Pues, eh, el caso es que, bueno, al comienzo de la Primera Guerra Mundial... Eh, ...a Estados Unidos no, no había entrado todavía todavía en guerra... Eh, ...y Alemania estaba interesado en que Estados Unidos permaneciese así. Entonces, eh, todos los eh, espías que tenían eh, trabajando en Estados Unidos... ...trataban de difundirse una, una idea de, de Alemania bondadosa y demás para mantener la opinión pública dividida y que Estados Unidos no entrase. Y también tenía otro objetivo, y era que eh, las partidas de, de fenol, de un compuesto químico que se utiliza para hacer explosivos, no llegasen de Estados Unidos a, a, hasta los británicos para que utilizasen, eh, para hacer explosivos. Entonces, las partidas que tiene Estados Unidos tampoco eran muy muy numerosas, pero bueno, si se podía evitar que todo eso que llegase a los británicos, mucho, eh, mucho mejor. El problema es que aquí va y Thomas Edison se le ocurre, E ...inventar el fonógrafo... ...y las grabaciones del fonógrafo... ...se hacían en unos discos de, de baquelita... ...y esos discos para fabricarlos... ...también se utilizaba el, el fenol... ...entonces lo que hizo eh, Edison... ...fue crear su propia fábrica de, de fenol... ...entonces claro, Estados Unidos... ...ya tenía eh, partidas de fenol... ...por la, la fábrica que habría quedado Edison... ...entonces se encargó a los espías eh, alemanes... ...que tenían que hacer eh, convencer a, a Edison... ...para que esas partidas no llegasen... ...a, a los británicos... ...y sí que llegase en a Alemania... ...entonces como el fenol también se utiliza... ...para la fabricación de la aspirina... ...pues apelaron a, a su conciencia... ...diéndole que mejor que vender el exceso de fenol... ...para, costo, para fabricar aspirinas que, que explosivos... ...entonces Edison así, así lo hizo... ...hasta que eh, las autoridades americanas... ...descubrieron el pastel y dijeron a Edison... ...que lo que estaba haciendo era... ...enviar el fenol eh, a Alemania... ...no para fabricar eh, aspirinas... ...sino para quitárselo a los británicos... ...entonces... Como rompió el acuerdo y le proporcionó todos los excesos de, de fénero a, a los británicos. Nos quedan de muchas historias por contar. 900-137-137 en nuestro teléfono, 2 y 45, 1 y 45 en las Islas Canarias. Tras esta siguiente introducción que ponen nuestros compañeros, nos cuentan una historia un poco más atrás en el pasado. Retrocedamos un poco en la historia. Hasta el tiempo de las Cruzadas. Urbano II recibió la visita de un embajador del emperador bizantino Alejo I Comneno, pidiéndole ayuda para derrotar a los turcos seljúcidas. El papa ...que vio la oportunidad de unir bajo un mismo estandarte a toda la cristiandad... ...no sólo prestaría ayuda al emperador... ...sino que una vez recuperado el territorio por los bizantinos... ...dirigiría, mejor dicho, ordenaría dirigir... ...sus ejércitos a Tierra Santa para recuperar Jerusalén. Así que en el concilio de Clermont en 1095... Urbano II hizo un llamamiento a toda la cristiandad... ...para luchar contra los infieles... ...bajo el estandarte de la cruz... ...al grito... ...de Dios lo quiere. Se había convocado la primera cruzada... ...encabezados por Francia y el sacro imperio germánico... ...se unieron caballeros, soldados... ...y numerosa población... ...unos fanáticos religiosos... ...y otros... Gente sin oficio ni beneficio, que veían la cruzada como una oportunidad de conseguir botín. Aquello se transformó en una migración masiva. En 1099 conquistaron Jerusalén. Aunque la cruzada fue todo un éxito, también fallecieron muchos cruzados durante las distintas batallas. El deseo de los caballeros de noble familia muertos en la cruzada era que sus cuerpos se devolviesen a Europa. ¿Pero cómo? Nos lo cuenta nuestro invitado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Cómo hacían? Bueno, primero hubo un comercio, ¿no? Javier con los, los nobles durante la época de las cruzadas, ¿no? Eh, capturar a un noble se ponía, bueno, mucho dinero, ¿no? Sí, pedir poder pedir un un, un buen rescate ¿no? por ellos. Mhm. Uh -huh. claro, pero entonces las cruzadas lo que como decía, ya ahora eh, igual había pues fanáticos, que gente que iba allí por pues buscar una oportunidad, por hacer algo, pero sobre todo los caballeros eh, europeos, los, los nobles querían posible pues, regresar a su tierra y ser enterrados en, en sus posesiones mm. claro era difícil de hacerlo sin sin, sin que el cuerpo se, se descomponece eh, entonces la única forma era a alguien se le ocurrió no me preguntes quién es ni cómo pero lo que se llamaba el, el funeral eh, alemán lo que hacía era se extraía el, el corazón del, del noble del caballero y se enterraba en, en algún lugar santo y luego el resto del cuerpo se descuartizaba, se metía en unas grandes eh, calderas y se ponía a hervir durante horas hasta que eh, la carne, digamos, se separaba de los eh, de los huesos. Entonces se desechaba la, la carne y los huesos se metían en un saco, en una urna o en algún recipiente y se trasladaban hasta hasta Europa. Esos entonces, son los que es, iban a la familia, ¿no? Exacto, entonces se entraban uh -huh. a la familia y la familia lo que hacía era enterrar los los huesos de, de sus familiares y de esta forma podían trasladar el cuerpo, bueno, una parte del cuerpo, hasta sus tierras. Hasta que en en, mil, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII eh, prohibió ya esta, que se practicase la que se llamaba funerada alemán. Y acabó la historia ahí. Ahí termina esa historia. Vale, vamos a más erras, a la tormenta del desierto. Ahí había unos animales también que eh, se vieron involucrados en algún asunto extraño. Sí, los animales muchas veces han sido protagonizados de la historia y sin haberlo pedido ellos en este caso, pues, igual que los antiguos mineros eh, bajaban con, con canarios a las minas para que detectasen el, el grisú, pues eh, los marines americanos en la tormenta del desierto en el año 91, cuando en teoría iban a liberar Kuwait de la invasión de, de Irak, eh, eh, lo que hicieron, aunque tenían la tecnología punta de, de todo, eh, lo que hicieron fue, eh, o sea, todos los Jambis, los, los los vehículos estos, eh, los dotaron con, con pollos. ¿Con pollos? Con pollos, y, digo, por el mismo motivo que los canarios, porque detectas, o sea, más mucho más resistentes que los canarios, entonces para que detectasen, eh, porque se decía que Saddam Hussein tenía tenía armas químicas, entonces si se utilizaban las químicas, los primeros en caer serían los, eh, los pollos y los marines podrían protegerse a tiempo. El problema es que de los 43 pollos que se enviaron a, eh, a Kuwait, eh, 41 de ellos, Murieron, no se sabe cómo ni por qué, pero seguro que no fue por armas químicas y entonces tuvieron que desechar esta descabellada idea. Pero eso, te extraña idea, ¿no? Con toda la tecnología que tienen, tener que utilizar un animalito para que les avise si hay gases o, o sí, peligros. Recurrir a métodos caseros, ¿no? Es extraño, sí. pero la que ellos lo justificaban diciendo que como también se estaban quemando muchos pozos, el petróleo, el, el humo que producían, que podía hacerlo confundir con armas químicas y demás, entonces utilizarían los pollos que el humo no les iba no les iba a afectar. Es una explicación un tanto ilógica, pero bueno, estos pobres pollos sufrieron este, este caso. Nos quedan pocos minutos y quiero que me cuentes qué tuvo que ver Cartagena, ¿Que se quiso independizar de España en un momento determinado de la historia? Sí, bueno, independizar y unirse a, a los Estados Unidos. ¿Y eso? Pues entonces en 1873, eh, cuando el rey de España, más de Saboya, eh, vamos, harto de no comprender a los, a los españoles, a los súbditos, eh, renunció al trono y se proclamó la, la primera república. Entonces, aunque hubo un cambio político y de régimen político, no se solucionaron todos los problemas que España, lógicamente y Cartagena decidió tomar la calle en medio y se, a través de la revolución cantonal de Cartagena eh, proclamó su, su independencia. Además lo que hizo es eh, apropiarse de todos los barcos que, que había en el, en el puerto de Cartagena en ese momento, entonces gracias a esos barcos logró extender esa revolución cantonal por todo el, el Levante y mantenerse frente a las tropas que mandaban desde desde Madrid para... ...para hacerlos entrar en razón, no por alguna forma... ...además ellos tenían pensado que aquello no iba a ser algo puntual... ...porque incluso eh, tenían su propia moneda que era el duro cantonal... ...editaron un periódico, o sea, ellos tenían pensado que la cosa tenía que ser para largo... ...el caso es que las tropas enviadas de Madrid lograron sitiar eh, Cartagena... ...y entonces no se sé sabe cómo ni por qué eh, decidieron pedir auxilio a, a Estados Unidos ofreciendo que ellos integrarían, eh, como ahora por ejemplo es Puerto Rico, un estado libre asociado, uh -huh. integrarse en Estados Unidos a cambio de la ayuda de los Estados Unidos. Entonces el presidente de aquel momento, que era Ulises Gran, dicen que dijo que, se pensa, que pensaría la, la propuesta que hacían, pero el caso es que no, no pudo contestar porque las tropas enviadas de Madrid tomaron la, la ciudad, si vamos la bombardearon, la dejaron casi, casi deshecha pero no. se ofrecieron ellos a integrarse dentro de los Estados Unidos. ya No demos ideas ahora en este tiempo de, de desgregaciones que hay por ahí por el mundo, ¿eh? Sí, es, echando malte atrás, si quieren, todo el mundo va a encontrar justificaciones para casi todo. Ya. Para decir, no somos los primeros, ya antes hubo algo. Mm, Javier, ¿de dónde sacas todas estas informaciones, todos estos eh, relatos o retazos de la historia que desconocíamos? Pues yo antes eh, siempre llevaba una, una librerita pequeña, ...y cualquier cosa que escuchaba por ahí... ...que leía en algún sitio... ...me anotaba la idea... o, o ...una posible historia, ¿no?... ...y luego cuando venía a casa... ...pues buscando en los libros, en internet... ...veía si de allí se podía sacar una una historia... ...o, o algo de, que tuviese contenido, ¿no?... ...ahora pues he desechado la libreta... ...y yo el smartphone... ...entonces cualquier cosa ya te digo... ...que escucho por ahí en un reportaje... ...que leo en un libro, en una revista... Que alguien cuenta yo lo anoto y luego luegoll a casa de trato de investigar a ver eh, primero la veracidad de aquello y a ver si da para construir una, una buena historia y eso es un poco yo digo no es una fuente concreta sino las fuentes son todo cualquier cualquier fuente puede ser bueno después contrastar desde te digo la veracidad y ver si puede dar para una, una historia con contenido a punto de terminar eh, hay una historia de animales el cerdo que salvó a los marineros Sí, a mí esa historia siempre me ha... ...porque además yo siempre he dicho que a mí me salvó un... ...este cerdo me salvó a mí en, en, en, en el hecho de seguir escribiendo, ¿no? Porque sí. hacía una época que no me salían historias así como muy decentes, ¿no? Que digo yo, y estoy, a partir de este cerdo la cosa, la cosa cambió. Entonces en la batalla de Trafalgar en 1805 en la bahía de, de Cádiz... la que se enfrentaron pues la flota franco-española... Eh, ...liderada por Vilenez y la británica por el almirante, el gran almirante Nelson caso es que uno de los, bueno, aquí nos dieron para el pelo, nos dieron bien, y es que uno de los barcos españoles, se en Neptuno, recibió varias andanadas y quedó a la deriva porque había perdido el mástil, las velas, entonces quedó encallado en unas, en unas rocas, entonces hay un fuerte oleaje y desde la orilla no podían enviar eh, botes o barcas para rescatar a los marineros que se habían quedado en Neptuno. Entonces, en el Neptuno no te preguntes cómo ni por qué llevaban un cerdo, pero bueno, ya sabe que el cerdo es bueno para todo. pero uh -huh. lo que decidió un marinero fue atarle una una maroma, una cuerda a la pata del cerdo, lo lanzó al mar y el cerdo nadando llegó hasta la orilla y con esta maroma que cogieron los que están a la orilla, consiguieron rescatar a los marineros que habían quedado eh, en el Neptuno. Y el, cel, el cerdo salvó a los marineros. Y lo gordo es que yo no, no sé que en Cádiz tenga ninguna estatua este cerdo. El minado, cerdo, ¿verdad? Porque se merece, se merece reconocimiento, ¿no? Proponlo. Un minuto, en un minuto. Eh, en la Guerra Civil Española se utilizaron pavos como paracaídas. Sí, esto fue en, en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en, en Jaén, donde los republicanos habían sitiado a, a una comandancia de la Guardia Civil con todos los familiares y demás... Entonces, querían eh, hacerles llegar suministros, eh, pero claro, la única forma de hacerlo era vía avión con paracaídas, pero el santuario es tan pequeño que muchos de las paracaídas caían fuera y se operaban los republicanos. Entonces, utilizaron dos métodos. Uno era para las, los suministros pesados, que los aviones caían en picado, soltaban eh, los paquetes, las cajas, y volvían a remontar el vuelo, pero claro, para las cosas frágiles eso no se podía hacer. Entonces, lo que hicieron, caían en picado los aviones y soltaban los suministros, las cajas, ...atados a las patas de los, de los pavos. Entonces el pavo con el aliteo lo que hacía era frenar la caída... ...y las cajas caían sin romperse. Y además estos pavos luego, pues, estos paracaídas especiales... ...también servían de, de alimento. Extrañas historias, caballos de Troya en la historia. Javier, ha sido un placer estar contigo. Igualmente, Miguel. Forma de contacto, si alguien quiere saber más de esto... Y, y yo recomendaría ese blog tuyo Que tú tienes eh, La historia contada de otra manera ¿Cómo se llama, perdona? Historiosdelehistoria.com la, la historia contada de otra forma Echarle un vistadito Veréis cómo se aprende un montón Gracias, espero volver a verte por el programa Igualmente, muchas gracias Nos vemos en Zaragoza Fuerte abrazo, gracias Un abrazo Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros, Natalia Ayala y Luis Vallés con la información de las tres, las dos en las Islas Canarias, después regresamos, el teléfono sigue en marcha por si queréis intervenir en ese concurso, ahora está tranquilito, 900-137-137, ya sabéis, llamada gratuita, y viene nuestro compañero David Cuevas, quizá hagamos algún cambio en eso que habíamos planeado, nos trae algunos testimonios de sacerdotes, que se han visto con el misterio cara a cara y daremos un paseo por el maestrado y algunas otras cosas nos esperan en este espacio en blanco nos no vayáis, tenemos mucho que contaros este es el espacio en blanco en Radio Nacional por si os lo preguntan por ahí haciendo cosas de esas del FGM que dicen estamos buscando a los oyentes desaparecidos enseguida volvemos Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Las tres y 6 dos y seis en Islas Canarias, vuelve el Espacio en Blanco a las ondas de Radio Nacional. Nuestro teléfono, 900-137-137. 37 por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos y el email espacio en blanco rtv puntoes con los saludos para todos los que seguís ahí conectados con nosotros y con un ligero cambio de planes que tenemos eh, nos vamos a ir a matraggo hay un invitado que quiere demostrarnos eso algunos de los detalles misteriosos que tiene ese lugar pero antes escuchas esta introducción ¿Pero cómo voy a hacerte un exorcismo, María? Que sí, que estoy poseída por Chanquete, don Freilán. ¿Pero qué tonterías dices? Por lo menos déjame bañarme en agua bendita. Por favor, quítate esas tonterías de la cabeza. Eso que has hecho con tus amigas se llama espiritismo. Y es un pecado de los gordos. Pero yo solo quería saber si Chanquete estaba en el cielo. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Mira María, eh, la iglesia nos enseña que no hay que ir más allá de donde Dios nos ha enseñado ¿Me, me, me entiendes? No. Bueno, da igual, no hagas más espiritismo, ¿de acuerdo? Eh, el diablo es, es muy inteligente y nos puede engañar Entonces estoy poseída por el diablo Que no, que no estás poseída ni por el diablo ni por nadie Anda hija, vete ya y, y reza dos padres nuestros y tres ave marías no me digas que tú también ves, cuéntame a mí me encanta, cuéntame. Soy un auténtico seguidor de esa gran serie de esta casa, la Eso que no has vivido esos, esos tiempos porque tú eres muy jovencito. Y precisamente por eso me gusta pues eh, revivirlos con una serie de estas características. David Cuevas, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Hace poco precisamente pues viendo Cuéntame veía este diálogo entre María la pequeña de los Alcántara y el padre Froilán, porque la niña, bueno, pues había muerto Chanquete, estaba preocupada y juega a la ouija con sus amigas y bueno, pues quiere invocar al espíritu de Chanquete para saber si está en el cielo claro, va a hablar con quien más sabe de estos temas precisamente en aquella época y en un barrio como el de San Genaro, como es el padre Froilán y bueno, pues tienen esta conversación que hemos escuchado, ¿no? En, a priori de rechazo hacia todas estas cuestiones, de infundar miedo hacia lo que es el espiritismo o todo lo, todo lo que tiene que ver con estos temas, pero no siempre fue así. Ya, yeah. eh, pero muchas de estas historias negativas han comenzado con juegos, ese aparente juego de la ouija, ¿verdad? Que desde aquí siempre decimos que precaución, que hay que andarse con cuidado con ello, ¿no? Efectivamente, lo de la ouija no es en absoluto un juego. Yo he recogido varios casos que desde luego pues, se ponen los pelos de punta. Yo no sé si lo que realmente mueve, ese máster en el tablero eh, se trata de algo eh, paranormal o no lo que sí sé es que puede afectar de una forma muy negativa a las personas que practican ese muy mal llamado juego de la Wii y, y lo que también es curioso que es el motivo de tu presencia de nuevo en el programa es la segunda parte de historias con sotana que tienen que ver con el misterio. Muchos sacerdotes o la iglesia durante mucho tiempo ha detentado el conocimiento más oculto. Modernamente muchos sacerdotes se han, bueno mm, han salido a la palestra y han salido a la luz interesándose y contando públicamente esas actuaciones que tenían con el ministerio verdad pues efectivamente desde luego pues han sido noticias frecuentes aunque se repiten una y otra vez eh, la reacción que ha habido con personajes del Vaticano bueno pues eh, haciendo declaraciones para muchos explosivas para otros no tanto acerca de bueno pues eh, la posibilidad al fin y al cabo de que bueno pues seamos visitados por seres extraterrestres o lo que bueno pues es más habitual que quizá haya otros seres extraterrestres en el universo que también sigan, por supuesto, la doctrina de Dios, al menos según el, el Vaticano. Pero lo que nos atañe es sacerdotes que al fin y al cabo han estado volcados con esto de la parapsicología para bien o para mal. Y estoy convencido de que vamos a escuchar algún corte que va a sorprender al uh -huh. a los oyentes. Cuéntame antes ¿qué, qué traes hoy. ¿Siempre viene cargado con libros y traes ahí unos cuantos pues efectivamente traigo el primer libro más precisamente para hablar del primer caso aunque sea como algo anecdótico. Fíjate, tengo aquí una auténtica joya, el magnetismo el espiritismo y la posesión eh, conversaciones sobre los espíritus con eh, un teólogo un abogado, un filósofo y un médico. Bueno, pues aquí precisamente un, un sacerdote más concretamente es el abate Duval eh, bueno, pues discute eh, con otras personas sobre la importancia, en este caso los peligros del eh, pues espiritismo. Este libro, Miguel, es de mil 872 fue un regalo del buen amigo Ángel Arroyo aquí presente y bueno lo tengo pues desde luego como un preciado asesor en mi biblioteca 1872 sí ¿nos vas a hacer más, más regalos de esos Ángel? pues lo sin... <risa> no, no lo sé eso habría que preguntárselo bueno, a, se, lo pre a él. se lo preguntaremos luego eh, tienes algunos otros no? bueno no quiero cortarte no te preocupes, mira, eh, hablábamos de, de este caso, no que es más bien antendótico pero si tenemos que poner la piqueta en España de los sacerdotes que se han interesado realmente por estas cuestiones más allá de lo que puede ser una mera lectura, tendríamos que hablar de que a finales del siglo XIX el sacerdote catalán Fernando María Palmés decano de la Facultad de Filosofía de la Compañía de Jesús en San Cugat, en Barcelona y profesor de Psicología publicó el libro metapsiquia y Espiritismo en el que defendía el origen psíquico de los fenómenos paranormales y desenmascaraba numerosos fraudes de presuntos medios y espiritistas. Eso es muy importante, Miguel, porque vamos a ver que la Iglesia tiene un papel fundamental uh -huh. a la hora de desmitificar, desmontar, pero de verdad, o sea con, incluso con conocimientos de illusionismo, muchos de estos eh, pues, falsos eh, pues, mediums o eh, aquellos presuntos fenómenos paranormales que cuando desde la órbita de illusionismo se empiezan a eh, observar de una forma más perspicaz, descubrimos que a lo mejor los fenómenos no son tales. Uh -huh. más sacerdotes que hayan estado estás hablando ya de mil decías sí, sí, sí. ya estamos en pues lo que es a finales del siglo 19 fíjate eh, comentaba el libro 1872 pues este sería de nacimiento de otro sacerdote conocidísimo carlos maría de heredia mexicano y eh, fallece en 1951 y bueno pues él fue precisamente yo creo que el mejor ejemplo de lo que podemos considerar un auténtico sacerdote desenmascarador de, de fraudes aquí tengo un libro Eh, que es los fraudes espiritistas y los fenómenos metasíquicos es un libro bueno pues que sale evitado eh, inicialmente pues a principio a principios del siglo del siglo 20 la edición que tengo por aquí pues trata precisamente de los años eh, 40 y bueno pues en este libro este libro que no debería faltar en cualquier biblioteca de aquellos aficionados o investigadores de estas cuestiones habla de fenómenos paranormales pero siempre eh, con mucha cautela y desmontando aquellos que que no lo eran, ¿no? Que yo uh -huh. creo que es importantísimo también tener, ¿no?, pues eh, precisamente a mano esa vertiente. Y la Iglesia tuvo mucho que precisamente, ¿no? Se la critica muchos sentidos, ¿no? Incluso se habla de que ha defendido, eh, ahora haremos más adelante del tema, ¿no?, eh, disciplinas eh, indiscutiblemente como el exorcismo, pero no siempre ha sido así. Y hay, pues, diferentes tipos de sacerdote. Los jesuitas quizás son más abiertos y son más cautos. Estos temas son muy interesantes, nos interesan mucho, pero cuidado porque no la pueden dar con queso, ¿no? Ya, yeah. Eh, creo que tenemos algún testimonio ya por ir adelantando... Las palabras. Sí, sería sería el siguiente caso, porque hablábamos de Carlos María de Heredia y otro, pues sacerdote también anda precisamente por las Américas y además con una historia muy muy interesante es Óscar González Quevedo. Hablábamos precisamente de, de los exorcismos y cuando le preguntan a Óscar González Quevedo, un, un sacerdote, sobre los exorcismos, pues muchos pueden pensar, bueno, el hombre reconocerá que existe la posibilidad de una posesión como la mayoría de los sacerdotes, ¿no? Incluso la Iglesia Católica, pues incluso monta cursos de exorcistas desde pues aprobados por el Bueno, pues esto es lo que decía precisamente Euskar González Quevedo cuando en un programa de televisión mexicano le preguntaban acerca de su postura sobre los exorcismos. Vamos a escucharle. Eso ha habido un error de interpretación. En el Antiguo Testamento, que es por la Biblia que ha entrado esa interpretación entre los cristianos, entre los judíos, entre los mahometanos de las posesiones demoníacas, en el Antiguo Testamento no hay ninguna posesión demoníaca con ser tantos siglos. En el Nuevo Testamento, con ser tan cortito, en cantidades industriales. Pero es la terminología de la época que los griegos y romanos llamaban daimon, o daimon es en plural, divinidades, atribuían a los dioses de segunda categoría las enfermedades internas, la locura, la epilepsia. Jamás una enfermedad externa era atribuida a los demonios, en la época de Cristo. ...en el animismo y hoy en la umbanda, en la candomblé... ...sí, y sin embargo, a pesar de que el término en la época era daimon o daimones... ...la Biblia lo corrigió, y la Biblia no vino a enseñar ciencia... ...vino a enseñar doctrina, pero corrigió el término daimon o daimones... ...y colocó daimonium y daimonia... ...ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia... ...creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo... ...y como a mí me gustan los desafíos... Por favor, Satanás, Júpiter, Orichás, Hechús, espíritus de muertos, todos los demonios sabidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí. Se los quería quedar todos, ¿no? El padre... Óscar González Quevedo. Bueno, era un tipo realmente genial, ¿no? En el caso de Óscar González Quevedo, él sí que tiene una bibliografía en príncipe. Estuvo, estuvo ¿no? en el programa de esas épocas. Yo no sé dónde, dónde le entrevistamos, no sé si fue en España o en México o en Puerto Rico, no sé dónde fue, sí. pero tuvimos la ocasión, en dos ocasiones... Eh, encontrarnos con él Sí, bueno, pues él tiene una bibliografía muy amplia Que es la parapsicología, está por aquí Los dos volúmenes imprescindibles de las fuerzas físicas de la mente El rostro oculto de la mente tiene También otro libro publicado sobre los curanderos En España, y luego tiene otros tantos no También en Latinoamérica Es curiosísimo porque él empezó a ser muy molesto Precisamente pues en Latinoamérica Cuando proclamaba eh, de, de forma tan crítica Todo lo que tiene que ver con fenómenos extraños eh, Y bueno, pues fue castigado A, eh, bueno, pues Fue, o pasó de pues ejercer sus labores eclesiásticas a conducir un autobús escolar, ¿no? Es curioso lo que pasa también a veces, y pero vamos, se convirtió en un personaje muy popular y en programas de televisión y en YouTube podéis encontrar muchas intervenciones suyas llegaban a personas que eran capaces de, bueno, pues practicar o de tener supuestas dones paranormales y el tipo los desmontaba ahí delante de todo el mundo y explicaba mm -hmm. con dotes de ilusionismo, este hombre lo, hacía, lo hace así o a de unas formas quizá más acertadas que, que, que en otras, pero desde luego, no un auténtico personaje como, bueno, pues puede ilustrar el corte que acabamos de escuchar. ¿no? Uh -huh. eh, en otra ocasión hablamos de otros sacerdotes muy cercanos a nosotros eh, Creo que tú podrás José María pilón ¿no? Efectivamente, bueno, eh, José María Pelón Yo creo que los oyentes de Espacio en Blanco, los más fieles Necesitan pocas presentaciones, ¿no? Pero quizá hay algunos datos que desconozcan Aparte de ser el fundador del grupo Ecta Bueno, era, pues como muchos sabréis, sacerdote jesuita Y bueno, pues ahí participó en casos de secuestro de Eta y el Grapo, que es un dato que quizá no conozcan muchos oyentes. ¿no? Eh, las familias acudían a él para que, mediante radioestesia, pues, tratara de hallar a los secuestrados de radioestesia, pues, eh, con un mapa desplegado, un péndulo. Él iba, pues, haciendo, digamos, acotaciones hasta, pues, eh, lo que decía, encontrar en algunas ocasiones, pues, la zona donde estaban esas personas eh, secuestradas. La Guardia Civil el eh, péndulo en ristre llega incluso a ponerse a sus órdenes en algunos eh, de los eh, casos. ¿no? Imaginaos la escena, ¿no? eh, incluso personas del servicio secreto detrás de este hombre por las montañas con el péndulo intentando pues averiguar si, bueno, si encontraba físicamente o si realmente coincidía lo que habían dado los resultados por radioestesia con lo que finalmente pasaba. ¿no? Y lo curioso David es que en muchas ocasiones acertaba donde estaba eso que buscaba a veces la persona secuestrada Y, y cuando estuvo en el programa nos contaba casos increíbles de exorcismos que creo que tenemos... Un fragmento ¿no? de sí, esa historia Precisamente de este tema, ¿no? eh, ahondando en el asunto De los exorcismos, en que nada es lo que parece En ocasiones, él mismo, como sacerdote Y además con unas creencias Quizá eh, yo creo que un poquito Más más ondas, ¿no? que el caso de Por ejemplo de Oscar González Quevedo o Carlos María de Dévia Ahí sí que era un auténtico creyente En muchos de los fenómenos También también era pues una persona sabia Y que sabía discernir lo que en ocasiones Pues no eran exactamente Una posesión Vamos a escucharle en muchos casos para la persona que cree que está poseída por el diablo eso es otro caso que también he tenido que practique yo era una persona determinada que, que decía que estaba poseída y tal y entonces eh, yo se me acuerdo decir mira aquí te, te convendría que la persona que te fuese al mismo tiempo psiquiatra y sacerdote para que cumpla las dos vertientes en efecto se la envié a un psiquiatra sacerdote de muy amigo mío Y el diagnóstico era clarísimo, era una, una cosa de tipo puramente patológico Todo lo que hicimos en forma un placebo es hacer un simulacro de exorcismo en el Que ella se creyese que era un exorcismo Y en efecto que aquello fue una cosa sumamente curiosa Y que quedó perfectamente curada, como ella lo que quería es que era un exorcismo Y se creyó que le habían hecho un exorcismo, se curó Ojalá todos los sacerdotes fueran como tú Espacio en blanco Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo 21 en Radio Nacional de España con Miguel Blanco La voz de José María Pilón en uno de nuestros creo, programas ¿verdad David? Y la tuya y es sí, que David realmente por ahí. creo que te reafirmas no es que hay pocos sacerdotes o había pocos sacerdotes como el padre Pilón, ¿no? mm. historia de la parapsicología pura y dura y con una incluso infrahistoria Eh, que, que po poca gente conoce era difícil contactar con él los últimos años de, de vida él se retiró, no tengo entendido Eh, de todas estas cuestiones, no quiero saber nada de lo que tenía que ver con los medios de comunicación eh, es una lástima porque sí que nos hubiera gustado algunos, pues haber podía ahondar un poquito más en su increíble trayectoria mm. pero desde luego eh, no es que Padre Pellón sea historia de los sacerdotes que se enfrentan a misterios, es que es historia de la parapsicología española incluso europea ¿no? uno de los mejores redes tesistas de, de Europa y a mí me contaba creo que lo contaba en ese programa, no sé si llegó a salir eh, una extraña historia de un caso que había conocido de posesión en el que una persona caminaba de espaldas y ponía los pelos de punto a una mujer, que el asistió entre las muchas experiencias que tuvo. Sí, ahí escuchábamos un corte de Espacio en Blanco también con homenaje al compañero Ramón Álvarez, también te parece cuando escarbamos en la biblioteca o eh, en la video, eh, en la audioteca de Espacio en Blanco para encontrar precisamente pues cortes o mágicos como estos, ¿no? Más sacerdotes que tuvieran relación con el misterio. Pues uno de ellos es absolutamente desconocido, eh, en este caso pues tuve constancia hace no mucho Ernesto López Alonso, él pues bueno, reside en, en Soria, él pues era capellán de la Academia de Cabos de la Guardia Civil ahí nada y publica en alguna que otra publicación eh, varios artículos durante los años 80 de temas tan variados fíjate miguel como la las psicofonías la la astrología, la hipnosis, los milagros, la ouija, las profecías, las experiencias cercanas a la muerte, el colanderismo, los exorcismos, también aparecen aquí, apariciones marianas, terpatía, es decir, es un sacerdote, una figura muy poco conocida, eh, pero que desde luego también escribió bastante sobre todas estas cuestiones, interesó muchísimo por asuntos tan dispares como los que acabamos de decir, así que bueno, pues desde aquí un fuerte recuerdo para él, que aún, aún bueno pues aún, aún vive este hombre, Ernesto López Alonso, y desde luego pues será un placer poder entrevistarle en breve, yo ando detrás de la pista eh, Hay más sacerdotes que tienen que ver o han sido abanderados de esa sábana santa, de ese misterio desde de, de, de hace tanto tiempo, ¿no? El padre Jorge Loring. Loring. Si hablamos de sábana santa y de sacerdote, evidentemente yo creo que a muchos oyentes se le viene a la cabeza la figura espiritual imborrable y absolutamente genial, como era la del padre ¿eh? Jorge Lorín Miró, no es sacerdote jesuita catalán, más de mil conferencias sin partida, según contaba, eh, solo en España, sobre la Sábana Santa de Turín y otras muchísimas, otras vertientes. Era un señor, yo creo que se caracterizaba, imagino que estaba en espacio en blanco en varias ocasiones, ¿no? mm. eh, por una vehemencia brutal a la hora de defender sus argumentos, ni se nos ocurriera poner en cuestión que la sábana santara pues pudiera ser fa adelante suya porque vamos, poco menos que nos soltaban sermones como el que vamos a escuchar a continuación esto pues pertenecía más concretamente a una conferencia eh, que él imparte en, en bogotá en colombia eh, y bueno pues se expresaba sobre las eh, opiniones más críticas acerca de la sábana santa en los siguientes términos vamos a escucharle Y ahora digo yo a todos estos que han dicho que la sábra del falsa, después de habla de bello, los del caborcado y un artista medieval ha ido quemando cada punto inversamente proporciona a la distancia para que hoy nosotros con una computadora podamos sacar una escultura. cinco como se ha dicho que la sábra santa es obra de un artista medieval, es tan ridículo, ...como decir que Hernán Cortés fue la luna. Yo soy divulgador, no soy investigador. Yo me leo todo. Todo lo que hay en la Sala Santa, que yo sepa que existe, me lo he leído. Me leo todo. Pero al informe de los analistas del capólogo 12... ...no tengo nada que objetar, porque no lo entiendo. Soy así, pero es que creo que lo que digo es verdad. Cualquiera le decía que no al padre Loren... Eh, aparte siempre con mucha base sus sus eh, afirmaciones, ¿verdad? Sí, además, falleció hace muy poquito, ¿no? Sí. Hace unos meses nos deja el padre Lorin, Ajá. un personaje genial que incluso tenía su propio show televisivo, ¿no? Como los predicadores, los televangelistas famosos en en los Estados Unidos. Y en países latinoamericanos Y el hombre desde luego sentaba cátedra catedral en, en muchísimas personas Era un personaje realmente fascinante mm. Hay muchos sacerdotes que queremos recordar aquí Ahora el padre Felices en, de Valladolid Que era también un experto en todos esos temas Sí, lo comentaban otra vez eh, Por supuesto que sí, también eh, pues Enrique López Guerrero, el que algunos denominaban JJ Benítez, por ejemplo, el padre Platillo Curiosamente, ¿no? porque uh -huh. Por esa afición tan grande que tenía a todo lo que tenía que ver con el asunto ovni y omita, ¿no? Y otros tantos compañeros que comentamos en la, la otra ocasión. Espera, ¿no? que me, me, me pasaban antes que estaban viendo... ¿En Guipúzco era? era? Sí Un OVNI, ¿no? Me lo ha comentado un compañero, efectivamente tienes ese dato ahí No sé si lo puedes comentar ah, directamente lo, lo, vamos, lo vamos a recuperar Mientras, también, otro sacerdote Que puso los pelos de punta Con todas sus historias eh, Salvador Freisedo, ¿verdad? Pues efectivamente eh, Salvador Freisedo, bueno Yo creo que es una institución En todo lo que tiene que ver Con, con el misterio y, y, bueno, creo que conocido por la mayoría de oyentes de Espacio en Blanco, ¿no? Uh -huh. eh, es un personaje genial y que, bueno, que más adelante in intentaremos dar con él para, para hacer una pequeña entrevista porque sería genial poder hacer un homenaje, pero bueno, si es con sus propias palabras para Espacio en Blanco, pues mucho mejor, ¿no? Vamos a recuperar de todas formas... Eh, Ramón está ya con ello, Ramón Álvarez, nuestro compañero, uh -huh. recuperando de los recuerdos algunas de esas increíbles... Las operaciones cuando se enfadaba también que hacía. La noticia que nos llegaba en San Sebastián, se estaba reportando un avistamiento alrededor de hace como media hora de una luz elíptica que cambiaba de forma y que se estaba viendo durante bastante tiempo, disminuía de volumen y hacía extrañas maniobras, zona de San Sebastián, en el norte, por si alguien estáis viendo algo. Sí, durante unas tres horas aproximadamente, mm. me lo comentaba un oyente, eh, precisamente Beñat, Y, y me ha llamado la atención, la verdad es que bueno, algo raro se está viendo en los cielos norteños, así que efectivamente si alguien tiene algún tipo de información que se ponga rápidamente en contacto con nosotros. Vale, ¿cuál va a ser el próximo capítulo de sacerdotes? ¿O dejamos los sacerdotes y nos vamos a otros misterios? Pues yo creo que de momento vamos a dejar a los sacerdotes eh, porque bueno, ya yo creo que la mayoría ya nos hemos por no decir todos, los que menos de los que yo tengo constancia que se han enfrentado tanto a la parapsicología como a la ufología, eh, bueno, hemos hecho alguna sección, por ejemplo, con la sábana santa, eh, ya los hemos citado aquí en el espacio en un rincón de su hueco. Lo curioso es que la iglesia siempre ha tenido quieren que hable del Padre Ángel, me dicen por aquí, me pasan, el Padre Ángel nos ha metido en el mundo del misterio. Pero o, ha participado en mucha, muchas muchas sí, iniciativas solidarias, está está en casi ministerio. todas nuestras eh, iniciativas y, y le gusta mucho. No no es que participe directamente, sí. pero sí. dice que el mayor misterio es la vida y sobre todo el propio ser humano, ¿no? Sí, hombre, es pero no el padre está Ángel. haciendo investigaciones, bastante tiene con los suyos. <ríe> sí, sí, sí. Eh, que te iba a decir eh te vas a dar vueltas por ahí con un libro que tenemos también en el que hemos intervenido unos cuantos autores. Sí, efectivamente. Es un libro de hielo sí. humanitario también, ¿no? Sí, hay otros mundos, pero están en este, lo editó y bueno, ya hay 15% de la venta de cada libro para para el Fondo de Emergencias de la ONG Médico de Sin Fronteras. Hay autores pues como JJ Benítez, Jacques Vallée, Miguel Blanco, aquí presente, bueno y otros tantísimos compañeros también de Espacio en Blanco, como Miguel Pedrero, ¿no? Eh, y bueno, pues vamos a estar presentando ese libro con alguno de los autores, muy rápidamente. Espera que pongamos un poquito de música, porque dilos eh, en Zaragoza, en Santander y en Vigo, eh, sí. atentos los oyentes de, de por ahí que vamos a dar las fechas para que estéis un poco atentos por si queréis ir a ver esa presentación, a otros mundos pero están en este, es una forma de colaborar eh, con el misterio de forma solidaria cuando quieras Bueno, pues eh, como el, el libro remarca, pues hablaremos de ovnis, de parapsicología, de arqueología, de mitos leyendas y muchos más eh, misterios lo haremos eh, dentro de pues, el viernes que viene, el viernes 4 de abril estaremos en la FNAC Plaza de España en la calle del Coso 25 en eh, Zaragoza a las 8 de la tarde y a todo lo presentará un buen amigo de Espacio en Blanco, que seguro que nos está escuchando ahora mismo como es Carlos ah, Hoyes, sí, sí, porque sí, no es. se pierde un programa ahí estaremos la compañera Bioter y Cerraz, y un servidor. A Vier... las semanas... Viernes 4 de abril, 20 horas en la FNAC en Zaragoza. Sí, a la semana siguiente nos vamos el sábado 12 de abril estaremos en Santander en la otra librería, en la calle San José número 8, a partir de las 6 y media y estaremos varios compañeros como Miguel Ángel Ruiz, Iván Figueiras, Miquel Navarro y un servidor, y presentará eh, Juan Gómez Sábado 12 de abril en Santander a partir de las 18.30 y queda Hacemos un pequeño parón para Semana Santa y luego pues el viernes 25 de abril estaremos en Vigo, en la Casa del Libro en calle Velázquez, Moreno 27, a partir de las 8 de la tarde también varios de los autores para hablar de todos estos estos temas que tanto nos gustan, en ese libro benéfico hay otros mundos pero están en este Gracias David por esa iniciativa, por habernos llegado para hacer ese libro y por todo lo que hace, sí Eh, si te parece bien comento un correo electrónico por si alguien se quiere poner en contacto Claro, uh -huh. eso te iba a preguntar. Ah, bueno, pues eh, pues para las personas que hayan visto algo extraño o que no ser en contacto directamente con conmigo, bueno, pues eh davidcuevas espacio en blanco@gmail.com, repetimos davidcuevas espacio en blanco@gmail.com y ahí estaremos atendidos todos vuestros correos. Gracias. Teo, te dentro de un poquito tengo que con los libros, no se te vaya a perder este que tienes aquí, que casi está perdido. <risa> ya, ya, ya lo he cogido. <risa> 3292, <y> <risa> casi media en las Islas Ganarías, seguimos. Hola soy James Redfield, un saludo para Despacio. En blanco. Sé que estáis ahí, percibo vuestra presencia, sé que tenéis miedo, teméis el cambio. Yo no conozco el futuro.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 a veces en el programa contamos ese mundo que algunos no quieren que mostremos eh, 3 y 31 2 y 31 en las Islas Canarias 900 137 137 nuestro teléfono, nos vamos de viaje hay un lugar en España lleno de misterios y hay alguien que se ha propuesto descubrirlos escuchad Viajamos ahora hasta una región de España llena de leyendas y misterios poco conocidos. Se trata del maestrazgo, a medio camino entre el antiguo reino de Aragón y el de Valencia. En él se concitan multitud de leyendas. Fue durante mucho tiempo una tierra de paso donde se asentaron nobles y hasta sociedades secretas pero el misterio del lugar va mucho más allá. Hay quien afirma que allí pudieron vivir descendientes de la sangre real. La misteriosa y buscada descendencia de Jesús de Nazaret. Dejemos que nuestro invitado nos dé más datos. Vamos a la búsqueda de otro investigador que colabora con el Espacio en Blanco hasta algunas veces en el programa, hasta el maestrazgo. Nos vamos a encontrarnos con él, Sergio Solsona. ¿Cómo está Sergio? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien. Eh, Te decía, micrófono cerrado, que todo ocurre el maestrazgo, porque ahí, yo qué sé, ha estado... Eh, ¿Quién fue? Eh, Leonardo da Vinci, ¿no? Eh, el profeta eh, buscando por ahí tesoros. Sí, sí. La verdad es que es una zona que, que da para esta leyenda que os voy a contar esta noche y para muchos más. Nostradamus, estaba tratando de recordar el nombre, Nostradamus sí, sí. que dejó por ahí. Eh, esta noche nos vas, a, nos vas a contar, nos vas a relatar una leyenda que tiene que ver con la familia, los descendientes de Jesús y los descendientes de María Magdalena, que teóricamente, bueno, toda esa leyenda dice que llegó hasta Francia, estuvo en algunos lugares de Francia, y tú dices que no, que también estuvo el maestrazgo. Eh, lo que... Los tengo yo y, y no es, y así, lo que los indicios me han llevado a sostener es que lo que lo que pudo esconderse en estas tierras fueron descendientes de, de este linaje sagrado ya yes. en, pero a, a través del tiempo hasta en el siglo 15 déjame un poquito para los que andamos mal de biografía perdón dónde está el maestrasgo? yo sé pues dónde es, está pero bueno es... una extensa zona que se encuentra eh, entre el o norte de castellón Uh -huh. de la provincia de Castellón y noreste de, de la provincia de de, de Teruel. El mitrófer entre esas dos provincias. Un lugar lleno de misterios poco conocidos y quizá bastante un lugar que no se ha habla mucho de ello, ¿no? No, a la verdad es que yo sobre este este sobre este, esta, esta investigación que que vino a mis, a mis manos como podríamos decir Eh, fue fortuita porque yo cuando comencé a recorrer todas las encomiendas templarias del maestrazgo para mí esto era una, una bonita leyenda para, para leer en libros, no tenía ningún y novelas, no tenía ningún aviso de, de realidad. Uh -huh. Y es más, me costó mucho el, el, el, el aceptar que sí que podía haber sido. Vale, hace poco emitimos un programa en el que nos hablabas de Nostradamus que tuvo mucha repercusión. Vamos a ver qué ocurre con este esta nueva investigación tuya. Eh, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la leyenda? Eh, lo que La leyenda, lo que yo fui viendo a lo largo de todas estas escomiendas es que en muchas de ellas aparecían imágenes eh, iconográficas eh, muy extrañas. Eh... La realidad es que no eran templos románicos eh, que pudieran atribuirse al temple, sino que eran mucho posteriores, mucho posteriores muchos del siglo XV y en algunos eh, templos barrocos del, del XVII. Uh -huh. Claro, yo fui viendo esa iconografía y me encontré con, con casos evidentes. Por ejemplo, es un, una gran última cena que ocupa todo un mural de una pared, en la que los dos personajes centrales ya distingamos si ya no, no hace falta confundir si es hombre o mujer quien está a la derecha de, de jesús llevan una aureola o sea son los únicos que portan una aureola los dos personajes centrales de esa última cena que eso es un hecho objetivo uh -huh. pero es más en esa sala la sala de las pinturas grises eh, veíamos a una una mujer eh, al lado de, al lado de jesús se podría suponer que era una mujer y además ese mismo rostro aparece repetido a lo largo de toda la sala. El rostro de la mujer, de esa supuesta mujer. El rostro mujer. de la mujer. Eh, teóricamente esa sala hace alegorías a la Virgen María, pero el, el, el nacimiento que aparece allí no tiene nada que ver con el Belén, que todos conocemos. En el en él aparece una sala suntuosa, una gran cama, lujosa, y una mujer dando a luz. Y unas personas a los pies de esa cama recibiendo el, el, recibiendo el niño. Y otra y lo, otra imagen que también es es es vi yo bastante extraña fue una en la que aparecía eh, una, una mujer, esta misma mujer que había que se repetía en la en la, en la última cena, siendo enterrada dentro de, de un sarcófago y a los pies de ese sarcófago varias personas con libros en las manos como recogiendo lo que más lo que aparte de la persona de esta de María Magdalena Trajo hasta, llevó hasta Francia, que eran los libros, la leyenda que todos, que todos pensamos que, que llevó unos libros sagrados, prohibidos, y cu los custodió. No solo no solo la, el linaje, sino la custodia de estos libros. Sergio, ¿dónde, dónde están estas figuras, esos cuadros? ¿En qué lugar concreto? si lo en, la, decir? en la ermita de la Virgen del Agua de Castelfort. De un pueblo eh, muy limítrofe entre la provincia de Castellón y Teruel. Ermita Virgen del Agua de Castelfor. Eh, pues, sí, ¿eh? Esto, yo cuando vi eso, la verdad es que mmm, lo decía a mis amigos un poco diciendo, no me atrevía a publicarlo ni a solamente a mis más íntimos amigos les decía, "Oye, estoy viendo unas cosas que parece que tengo todo el relato de, de místico de esta señora en, en no solo en este lugar, sino sino en otros muchos. Y, y no me atrevía a, a publicarlo. Otra cosa que también vi, o mientras iba recorriendo estos pueblos, era una estrella que se repetía muchas veces, una flor en forma de estrella de seis pétalos concéntricos, uh -huh. formado por semicírculos, lo que se, para para se... muchos llaman la semilla de la vida. Sí. ¿Y qué puede significar esa flor? Eh, la verdad es que yo cuando empecé el viaje me la encontraba eh, por doquier, en todas las, todas las ermitillas y todas los, las, las iglesias que encontraba. Y no, y no le encontraba significado en, cuando llegó el significado me llegó, lo, lo imaginé cuando bajé a otra ermita mucho más escondida que esta que es, que se llama la virgen de la estrella en Mosqueruela... Mm -hmm. cuando llegué allí abajo este este este icono que en otros sitios aparecía como semi escondido se ponía en, en la fachada en el dintel principal de la iglesia es una iglesia que realmente es un santuario realmente sobrecogedor porque está metido dentro de un valle y alrededor se creó un, un pequeño poblado del que solamente viven dos personas cuando yo me, me fijé en esa en esa estrellita eh, y que iba a hacerle una fotografía el hombre que estaba a mi lado que es el último de lo, uno de los últimos habitantes me dijo dice esta es la primera estrella que se grabó en la más antigua que se agrava en todo este santuario de la virgen de la estrella. Y dice, y lo más antiguo de, esta, de lo que hay aquí no es este edificio, que es posterior desde, desde el 1700, es la casa en la que yo vivo. Dice, y aquí vivió una marquesa dice eh, de, en la que controlaba todo el valle y protegida por, por un grupo de siervos que estaban prote, como protegiéndola. Y yo le dije, pero ¿por qué sabes que estaban protegiéndola? Le dije, fíjate, por, dice, porque en esta casa está llena de saeteras de protección a son esos esos pequeños ventanucos para para disparar flechas, o sea, que de alguna manera sí que me imaginé, dije, y si aquí hab, habían habían tenido protegida a los descendientes del virreal. Una bonita historia, Sergio, pero en qué te basas tú para argumentar que podían ser los descendientes ah, ah, de esa este, sangre real? Este es la parte la parte yo eh cuando eso era todo imaginaciones mías sí. y cuando mientras las veía dije mira y aquí al lado la biblioteca secreta de y el el el país la persona que estaba allí me dijo no no la esto es un santuario posterior también y este edificio no era una biblioteca sino que era un lugar de de peregrinación Bueno, la cosa se quedó allí y yo lo, lo comenté con mis más cercanos a mí diciendo oye mira mi imaginación el juego que, que me está dando, no sé qué, y además tengo mucha iconografía a lo largo de toda la de todos estos templos, como ya te he comentado antes, y fue un amigo mío, Miguelisver, que me mandó un email y me dijo, "Sergio, ¿tú conoces a Ramón de Perejos y su leyenda?" Y yo no conocía apenas nada de este señor. Pues resulta que este señor fue eh comendador de un pueblo cercano de que se es, es uno de los de los de los más potentes de esa zona que es Castellote durante el siglo 17 y sobre sobre este señor hay una gran leyenda sobre todo en el en el sur de Francia en el pueblo de Perillos que hablan de que tuvo conocimiento de de esta estirpe sagrada que fue uno de los protectores de esta estirpe sagrada y él ...desde Francia fue al, al magistrado... A estar ...por esa zona, entonces... Como ...no, él, él originariamente... Eh, ...nació en, en Valencia... Ah, de un, uh -huh. ...y decidió cambiarse su apellido... ...por el por el apellido Perellós... ...una cosa muy extraña... ...porque el condado de Perellós... ...ya había... Mm, la, ...el linaje de Perellós original... ...había desaparecido... ...creo que a lo, a lo largo del siglo 15 ...y él lo, lo único que tenía derecho... ...al, al tomar ese nombre no era a tierras ni a dinero, sino a poder ser enterrado en la cripta de que la familia Perillos tenía en el puebcito del sur de Francia. Al menos eso es lo que sostienen muchos investigadores franceses. Extrañas historias en las que se mezcla la leyenda, la fantasía, con algunas de esas pruebas que alguien ha dejado en piedra, escritas en piedra, ¿verdad?, en claro. diferentes lugares sagrados. Solamente que abrir los ojos y seguiré la pista, pero que poca gente lo hace, ¿verdad, Sergio? Sí, sí es esto. Eh, sí que hay personas que lo hacen, porque hay personas que han seguido la vida de Pereyós se han dejado han visto que él también dejó pistas para que lo, quien supiera leer. Uh -huh. en eh, Una de sus grandes obras fue su mausoleo, donde está enterrado en la isla de Manta. Pues, pues este señor a partir del del, peque, del pequeña encomienda en el maestrazgo llegó a ser gran maestre de la Orden del Temple uh -huh. y un, muchos dicen que también gran maestro de los Rosacruces. Sí. Uno de los hombres más poderosos y más adinerados de su época. En su mausoleo eh, dejó una, un, una imagen iconográfica muy potente. Generalmente la imagen de María Magdalena se le se le se le, se le, se le dibuja o se le esculpe con una calavera a sus pies y él no solo puso la imagen de una señora con una calavera a sus pies que podría ser, sino que puso de otra señora, de otra otra cultura femenina con unos con un niño en el brazo y también la calavera a sus pies. O sea, muchos han querido muchas personas han querido ver en este en este mausoleo eh, el conocimiento que él transmitía. Mm. Eh, Sergio, no tenemos mucho más tiempo, significaría significaría que Hay pruebas de alguna manera o que hubo un grupo que trató de dejar restos y pruebas por diferentes claro, partes por... del sur de francia y quizá también el maestrazgo para significar que la historia de los descendientes de jesús fue cierta yo seguía ese símbolo que te he comentado antes de las y cuando yo conocí lo de Camón de perillos me animé a escribir sobre ese símbolo porque también aparece en la en, la, en betania que es donde es originaria maría magdalena uh -huh. y cuando yo estaba repasando las imágenes de ese símbolo que había visto también en la estrella me dije... ...hoy, esta imagen se me ha colado en el archivo... ...porque aquí está el blasón de los perellos... ...bajo esta estrella... ...y encontré el símbolo de los perellos... ...que son tres peras... ...grabados sobre debajo de este otro símbolo de la estrella... ...o sea, era ya un, un, un blasón que daba un poco más de jimbia todo lo que en un principio eran solamente imaginaciones. Y tú crees sacas un poco la conclusión de que ese personaje eh, estuvo de alguna manera custodiando a los descendientes de esa sangre real. En principio sí, no solo custodiándole porque eh porque podía ser también custodiándolo, pero también Eh, magnificando lugares en los que ya hacía mucho tiempo esta, esta eh, supuesta señora había desaparecido, porque la, la, el, la, el, la, el, la mansión de la que os comentaba antes fue del siglo XV. Él lo que hace es magnificar, dejar en roca una en rocas, en señales, en pinturas una historia de algo que ya no estaba allí porque lógicamente mmm, poner una gran obra al lado de donde quieres proteger esconder algo llamarías la atención. O sea, ya esta persona se si había había Se había ido de esta zona y este señor lo que hizo es dejar constancia de esta historia en, en, en las diferentes ermitas y en, y en este lugar. ya ¿Y tú crees entonces que es cierta esa historia de que Jesús no murió en la cruz, eh, se salvó María Magdalena, tuvieron descendencia, fueron a Francia y después quizá a esa zona de España, el maestrasgo? Pues la verdad es que yo comencé el viaje pensando que eso era una mentira y la verdad es que me lo estoy replanteando muy seriamente de que realmente pudo ser así porque porque las cosas como las he, no tanto lo que he visto sino la manera en la que en la que la he descubierto pues claro, te hacen que hacen que muchas muchas más cosas. Ya. Dame datos concretos, sitios concretos donde nuestros oyentes puedan ir a ver esos lugares y seguir un poco los pasos de tu investigación. Pues es, pues la ermita de Castelford, la sala de las pinturas grises, como ya he comentado, la Virgen de la Estrella en Mosqueruela. Mosqueruela y Mosqueruela y también eh, un lugar muy muy interesante en el que aparece el el grial junto a a una escenografía muy muy clara está en Alcalá de Xivert. Alcalá en de Castellón. Chiver. Vale. Los otros dos están en Castellón también? a sí. de Gas vale, se buscarán, bueno, supongo que ver con todos esos mapas que tenemos digitales, sí. busca si sí, te se en, en la realidad. página en el blog en el que he escrito todo esto, Maestro argot templario, allí les vale. les saldrá la información. Ahora daremos una la información. Sergio, lo curioso es que hay franceses, investigadores franceses que se han interesado en esta historia y van a hacer un documental sobre ello. Sí, al parecer eso es lo que eso es lo que me ha comentado, hay toda una asociación, la Société Perillos a las que yo pues todas estas investigaciones se las trasladé y parece que que les interesó toda esta toda esta historia porque conocen muy, más profundamente incluso toda la leyenda del pueblo de Perejós en los que ellos dicen que hay hay dos tumbas que no quieren dar a conocer, bueno, es una es una historia en un tanto un tanto extraña y llena como todo esto de secretos y de cosas y de medias verdades y de cosas que se quieren contar y cosas que no y les ha Ya vinieron en una ocasión, estuvimos visitando algunos de estos lugares y van a volver a hacer una investigación y parece que de, me comentaban que no comentaban. Qué curioso, pero no te van a nombrar a ti. Bueno, mientras ¿No? nombre en el maestrazgo yo estaré igual de feliz. El maestrazgo es una zona española llena de misterios y enigmas que estamos tratando de descubrir gracias a Sergio Solsona. Sergio, forma de contacto, ¿dónde hay más información de todo esto? Pues eh, el blog que te he comentado, maestratgotemplario.blogspot Ma Maestratgotemplario.blogspot.com o .es? Eh, punto .com punto .com. Gracias, Sergio. Atendente. Te debo una visita para que me enseñes esos lugares, ¿vale? Claro que sí. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. En el fin de semana de 2 a 4 de la madrugada del viernes al sábado Espacio en Blanco Con Miguel Blanco en Radio Nacional y Seguimos, antes de terminar llega un momento para las noticias Luego queremos que nos cuente algunas aventuras oportunas Uno de los amigos que ha venido a vernos desde Colombia está viviendo en Europa. Pero ahora nos lo cuenta antes un poquito de información. Una de las noticias más sonadas y de mayor importancia de esta semana hace referencia a la teoría del Big Bang. Y es que un grupo de investigadores ha encontrado pruebas de esta gran explosión que podrían hacer confluir todas las teorías, hasta ahora, discordantes. Al parecer, gracias al telescopio Bíceps 2, situado en el polo sur, han podido detectarse una serie de ondas gravitacionales que responderían a aquellos primeros temblores del Big Bang. Además, los resultados de estos estudios han confirmado la conexión entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Según la comunidad científica, de confirmarse estos estudios... ...estaríamos ante una nueva página en la historia de la astronomía... ...y del conocimiento del origen y la formación del universo. También esta semana hemos conocido la historia de Rob Ball... ...un joven que después de superar un grave estado de coma... ...despertó con extraordinarios poderes mentales. Fue en el año 2009 cuando este londinense de 22 años recibió una brutal paliza en un aparcamiento de la capital de Reino Unido. Tras dos semanas inconsciente, Rob volvió a nacer, eso sí, con importantes carencias memorísticas. Estas llegaron al punto de obligarle a aprender a andar de nuevo. Sin embargo, junto a las secuelas lógicas del traumatismo, el joven comenzó a escuchar voces en su cabeza. Mensajes que en muchas ocasiones ofrecían informaciones insólitas de las personas de su entorno. En la clínica que atendió a Rob, Dicen no conocer un precedente similar y no encuentran explicación a un caso tan peculiar. Y recuperamos las filtraciones de Edward Snowden para echar un vistazo a los últimos de estos documentos que han visto la luz. Y es que al parecer una presentación de diapositivas creada por la agencia de espionaje británico GCHQ muestra imágenes de supuestos platillos volantes. Eso sí, según los expertos ufólogos que han podido examinar las instantáneas, lo más seguro es que estas fotografías sean falsas. La teoría de Nigel Watson, reputado especialista en el fenómeno ovni, dice que las imágenes no serían más que un nuevo ejemplo de los intentos gubernamentales de manipular a la población difundiendo información falsa a través de Internet. De hecho, en el documento de 50 diapositivas se especifican planes para realizar operaciones psicológicas ...a través de la red de redes. Y la sequía que estos días asó la California, la peor desde 1580... ...ha llevado a los agricultores a tomar una decisión drástica y bastante peculiar. Estos trabajadores han decidido recurrir a los llamados brujos del agua... ...los zahoríes, practicantes de una técnica ancestral... ...por la cual es posible encontrar el tan anhelado líquido elemento... La radiestesia, o capacidad de encontrar aquello que está oculto, es la clave de este procedimiento. Valiéndose de unas varillas, o de un péndulo, estos zauríes son capaces de establecer una conexión psíquica con el objeto a encontrar. Tras establecer esta unión mental, la energía de aquello que se busca genera una vibración que mueve este péndulo óvara, señalando el punto exacto bajo el suelo en el que es posible hallar, en este caso, agua. Terminamos por ahora, pero continuamos trabajando para seguir acercando la actualidad a estos minutos de radio, al tiempo de noticias del Espacio en Blanco. Y antes de marcharnos... Saludar a, bueno, primero a todos, los casi todos féminas que han venido a vernos, y saludar a dos personajes que estáis aquí, pero sobre todo a ti, Andrés Ángel, de ¿nos escuchas desde, nos escuchabas desde Colombia, eres colombiano? Colombiano, de nacimiento de Bogotá. ¿Y cuándo tiempo nos llevas escuchando? Uh, yo creo que seis años, por lo menos siete años. Antes lo hacía dire en directo y ahora últimamente lo haces a través del podcast. Del podcast de Radio Nacional. ya yeah. Dime temas que te hayan interesado en todo este tiempo. Pues principalmente por mi profesión, geobiología, me encanta el tema, me encanta el tema de astroarqueología. Como científico estoy convencido de que hay ciertas cosas en la historia que no están muy clares. Mm. Eh, y todo lo que tenga que ver con, con estos temas... Eh, Desde apariciones marianas, pasando por ovnis, es un mundo fascinante y yo creo que los únicos que que no saben lo que pasa son los que no se preguntan y los que pierden la capacidad de admiración. Claro, qué bien. Eh, ¿Estás en Europa ahora? ¿Estás trabajando haciendo cosas aquí? Sí, por supuesto, estoy estudiando en Alemania, sí. eh, una maestría en política pública. En buen gobierno, que es lo que nos falta Mucho en los países de Latinoamérica Para volver a tu, a, a tu país Y que, eso, que no haya extrañas prácticas ¿no? Y aplicarlo eh, Combatir corrupción, puerta giratoria Etcétera ¿Qué es eso de puerta giratoria? Eh, lo que pasa en muchos países del mundo y de Latinoamérica Que es que los profesionales Que se dedican a, a dirigir Las entidades públicas Y las instituciones públicas eh, Básicamente cambian de trabajo En el sector privado Y se dedican a minar las instituciones públicas por yeah. las que han trabajado. entonces yeah. O sea que hay un movimiento de regeneración y están saliendo jóvenes como tú a Europa para tener buenas prácticas y luego regresar a Colombia para implementarlas. Esa es la idea. ya yeah. eh, ¿Hay mucha gente interesada en estos temas en tu país? Hay muchísima. No solo en, en Colombia, sino en Argentina, en Chile, en México... Pero pues sobre todo las nuevas generaciones creo que tienen más preguntas que respuestas y creo que eso es lo más importante. No yeah. tanto saber las respuestas sino formular la pregunta. Y has encontrado muchas cosas interesantes en este periplo que has hecho por España. Has sí, claro. Hace Santiago de Compostela, ¿no? Impresionante. Santiago de Compostela, bellísimo. Eh, Portugal también con Fátima, es impresionante. Oviedo, Bilbao, una ciudad preciosa. Es increíble bonitos, este país. Lugares bonitos y gente bonita, ¿verdad? Vale, todo. Siempre. Léete la, la dedicatura que te he hecho eh, Tienes un bozarrón que te puedes dedicar a la radio. <ríe> Muchas gracias. Gracias, espero que sigas escuchándonos en cualquier parte del mundo que estés. Lo mismo, Miguel. Gracias. Gracias a ti. Y terminamos, tenemos un concurso Estos son los cinco ganadores Adolfo maza de Algeciras John Lilazasoro de Donosti Y David chiriboya Chiriboga de Barcelona Y Paula Pereda de Toledo Y Loli Escobar de Tenerife Ponemos en contacto con nosotros para darnos la dirección Y os enviaremos ese pequeño regalito Por ahora os dejamos, la programación continúa aquí en Radio Nacional Nosotros volvemos en siete días ha sido un placer estar juntos, disfrutar de la semana y no os perdáis la semana que viene. Queremos contaros uno de los eh, quizá capítulos más extraños de la humanidad que durante siglos estuvo machacando al ser humano. Gracias a, toda, a todas a y a todos los que habéis venido a vernos. Nos vemos, como digo, en siete días hasta las cuatro. Os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Eh, nos no perdáis. Hay mucho espacio en blanco que llenar aquí en Radio Nacional. Hasta pronto.